Comienza la cuenta regresiva. e s t á s por ingresar a un nuevo estado. t h show e n n i e t e e n c o cinco.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 Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Dance Nation, la nación de la música. La nación de la música Dance Retro, esa música que bailamos, que nos gustó, que nos encantó. Una presentación especial de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m República Hosting es tu lugar en Internet, es mi lugar en Internet y es el lugar en Internet que elegimos para transportar nuestra música, nuestras ideas y todo lo que fuera. www.republicaHosting.com En la locución institucional está el señor Alejandro Vaz o l e r e Y en la conducción y musicalización, ¿quién te habla? Matías p i c a c h o A partir de este momento te ofrezco escuchar una hora, sesenta minutos de la mejor música dance. Comienzo de Dance Nation. Empezábamos a puro dance, a puro 1993, que es cuando salió este gran disco, este gran maxi. Estamos escuchando a Joy Salinas con la versión Flower Power Mix de Beep Beep. Dance Nation es presentado por República Hosting. Tu lugar en internet. www.republicahosting.com También escuchamos un poquito de dance pop, porque todos asociamos a los Stock Ike a n Waterman con la época de finales de los 80, cuando tenían a Samantha Fox, a Rick Casley, a Jason Donovan y todo ese tipo de música que se parecía bastante. Bueno, bien, a lo largo de los años, el sello PWL, o Peter Waterman Limited, siguió produciendo cosas y siguió produciendo artistas ya metidos en la década de los 90. Es un claro ejemplo de ello, pero hoy en este programa tendremos más ejemplos de producciones de Stock Ike Waterman. El disco es del año 1990 se llamó Civilization, ya que la cantante se llama Civil, y esta canción, Make It Easy on Me. La última canción, recuerdo que estaba incluida en un compilado en vinilo de 1990 editado por el sello ABR que se llamaba Sol y Playa con Agri. Pero no, no los tocamos de ese disco, aunque también está en bateas. Pero no, en este caso usamos el Compact Disc editado por Civil, que como te dije se llamaba Civilization. ¿Qué más decir de los Stock Icon Waterman que no sea su música? Claro que sí. Exquisitos compositores que han hecho músicas para cantantes tan increíbles como esta. Ella es Lonnie Gordon con una enorme carrera que también se sometió a esas canciones maravillosas que hacen los Stock Ike en Waterman. Lonnie Gordon, Happen All Over Again. ダンスメイダン。 マイララララララ てれせいりまとめるきぱききまたれな、どこどこいらきてべてきまとまたえ、まとめるせいで、まとめるきぱききまたれな、どこどこいらきてべてき Día se vuelven a escuchar esas、eh, influencias del afrobeat y los ritmos nativos dentro de la música dance. Es decir, los DJJs vuelven a las raíces de la música para generar hermosos remixes, pero eso no es un invento nuevo. Ya en el año mil i n o v e c e n t o se n o v n t cuatro a y se había publicado esta canción que es de Carioca, se llama Ay Lala y está basada en una torcida, es decir, en una hinchada de Brasil. Carioca, Ay Lala. La". Y si te quieres comunicar con nosotros, lo podés hacer. Al 1136-924971. Ese es el teléfono de este Radio Show que te proponemos para escuchar linda música dance y por qué no bailar. Jump the Bass. ダンスンレンレン Plastic Bertrand desde el disco Pix del año 1989 con Plastic. Quédate ahí que todavía tenemos muchísimo más Dance Nation. Dance Nation es presentado por República Hosting. Tu lugar en internet. www.republicahosting.com Dance Nation. Coño. Como te, te, te dije, te d i g o tú qué tal. La nación de la música. ダンチマン。 Comenzando la segunda media hora de Dance Nation, la nación de la música. Escuchábamos a Organization for Fun, es decir, off, con la eléctrica salsa. Y me voy al WhatsApp: 1136-924971. 1136-924971. Alberto me dice: Me encantaba la canción de Todd Terry con los Héroes de Embatte Girl. Digo, debe ser Missing. ミシン。Claro BIST b i s Sonaría en la radio. Dance Nation. Fans in Asia. Jay, productor y remixer argentino TSF, que en 2022 se mandó un remix de los desacados r i t m o de la noche, por lo cual te estoy haciendo un poquito de trampa, porque esto no es ni totalmente retro ni totalmente nuevo. Te comento que Techno Man TSF es el remixer oficial de Latinoamérica y de Argentina de los e r a s u r y nosotros lo tenemos aquí en exclusiva en d a n c e Nation. La nación de la música, la nación de la música, la la, la, la d a n c e n a t i o n なるほど。 Y por supuesto, la música dance no puede vivir sin sus vinilos. Y acá estamos escuchando una versión que se difundía muchísimo en radio cuando esta canción era nueva, pero que después se transformó en muy difícil de conseguir. Directamente desde el vinilo son los Ace of b a s e remixados por David Morales. Living in Danger. Y esta es una de las grandes ejemplificaciones de lo que es la superación. Los Nightcrawlers arrancaron. A finales de los 80, sin ningún éxito, pero perseveraron hasta llegar a las mejores listas del mundo. Night Colors. a Los Nightcrawlers haciendo Surrender Your Love. Segundo corte principal, es luego de p o s c h de Filinan. Dance Nation es presentado por República Hosting. Tu lugar en internet. www.republicahosting.com. Zero, minus one hour and fifteen minutes and holding. Holding. Holding. Stick to the cash flow. So when I gotta go, I always go with a ho.、Oh, so、s h e c o m e a n d get some, come and come, and get some. But don't try to buy because she you knows that I got a gun. So don't you ever try to fool me. Cause if you try to fool me, get away, it's not that easy. But anyway, I gotta step on it. Gotta, gotta go, gotta g e t gotta go for it. Like your bird in the tree, fly easy. c a t c h t h e r h y t h m is the chorus of the melody. wrong Carry n c a on, blow up on、like、the snowstorm. But first of all, I got something that's t o informed to too. each and every one. Each and every one, yes, I'm number one. But still, you don't know where I'm coming from. I'm from the North Line, one of the last o u s t a n d And if you w a n n a swing along, yes, of course you can. But either way, I gotta say what I gotta say. Gotta keep on going, gotta look o u t for the next day. w i t h my course and my question. t r y to catch the rhythm, so give me a suggestion. Y l o que estaba sonando era Melody MC con Doom Da Doom del año 1994, la versión verdadera, porque la que circula en las plataformas de streaming está reinterpretada. Y habiendo escuchado esto, nosotros comenzamos a despedirnos de este Dance Nation e n día de la fecha. No sin antes prometerte que, por supuesto, vamos a volver. En la locución institucional estuvo el señor Alejandro Basolere. En la conducción y musicalización, ¿Quién te habla? Matías Picayo. Todo en una propuesta de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m Chau, hasta la próxima. I m my on walk so tall, ascending, I stand so high. Earth below me, we rolling above the sky. I feel no fear to be. It's oh so fine, shining bright, we like sunlight inside my mind. En internet w w w r e p u b l i c a h o s t i n g c o m